Bueno, hace unos días eh, nos eh, mandaban varios eh, trabajadores trabajadoras nos imaginemos que son de la empresa kider unas notas en las que bueno pues se quejaban de que no tratábamos oh, su caso o su problemática eh, y que eh, se quejaban también de que la empresa les estaba eh, bueno pues eh, proponiendo un un y ...que algún sindicato dice que incluso puede ser un ERE encubierto. Vamos a ver qué nos dicen desde el sindicato ELA, Gonchal Egusquiza, Egunón. Egunón. Bueno, ¿cómo está la, la situación ahora mismo en, en Kider y qué es lo que se puede saber? Porque siguen ustedes negociando. Bueno, negociando no es no, no es una negociación al uso, sino que lo que la empresa presenta... lo que le denomina un plan social para unas salidas incentivadas de trabajadores de la empresa... Eh, nosotros seguimos manteniendo la postura inicial que, que mantuvimos desde la primera reunión con la empresa que consideramos que todo el personal de, de Kider pues es necesario para el funcionamiento de la empresa y que no estamos por la labor de, de, de negociar la o sea una especie de, de, pues de despidos que es lo que al final lo que se está planteando porque cuando aunque sean salidas voluntarias pues se están planteando una serie de qui quince salidas de, de trabajadores y trabajadoras de esta empresa Pues a pesar de, de la crisis queSA pues ha montado una empresa en navarra y otra en India y añadir que las empresas de producción del grupo pues han visto incrementar su producción incluso contratando personal eventuales por lo que no consideramos necesario tampoco este tipo de salidas. Otra cosa bueno es que si la empresa quiere plantear una, una serie de salidas voluntarias incentivadas aparte de los trabajadores pues nosotros mientras sean eso mientras sean solamente voluntarias pues no tenemos nada a acogetar. Pero muchos nos tememos que, que, en el sentido de que si no se dan esas salidas voluntarias, ese número de personas que quiere que salga a la empresa, pues esto se, se convierta en, un, en unos despidos objetivos. Y eso es, eso es, eh, y entonces, por eso mostramos nuestro desacuerdo respecto a este tema. En este plan social pues, se valoran bastantes posibilidades también. Eh, la empresa plantea también una, una prejubilación de, de trabajadores mayores de 56 años, una serie de condiciones que, bueno, que nosotros en principio lo vemos favorable. Pero también pedimos y le estamos dando una, le estamos dando unas vueltas para que esto a ver si se puede ver ampliado en el tiempo también este tipo de, de procuraciones y poquito más podemos hablar más porque todavía no es un plan que todavía se ha concretado y no, no, y no se ha presentado tampoco a los trabajadores pero eso nosotros desde la pues nos seguimos manifestando pues nuestra nuestro rechazo a las, a, a, a las salidas de, de trabajadores en esta empresa Sí, porque ya digo que existe una preocupación, eh, pues claro, eh, supongo que los trabajadores y trabajadoras dirán bueno, ¿a quién le va a tocar? Si me tocará claro. a mí o quién le toca a claro, esos 15 que parece ser que son los que los que sobran, por decirlo eh, de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues eso, la empresa dice que, que, que tiene un excedente de 15 personas en, en, en plantilla. Nosotros decimos que, que, que, en nuestra opinión, pues que no sobra nadie. Y, y tal y como están las cosas hoy en día, pues eh, eh, estamos está jugando pues, con, con 15 familias, además que con más que con lo que son 15 personas en realidad sino que son 15 familias lo que se está poniendo en juego. Entonces bueno, lo que pues, reiterar eso que que entrasean salidas voluntarias y, y se y se ven incentivadas pues con una cantidad monetaria y la gente se quiere marchar, nosotros contra eso no decimos nada, o sea, no, no, tampoco podemos poner puertas al campo, si la gente pues, si hay alguien que se quiere marchar, que se marche pero lo que no es lo que no es de, no es objetivo en ese sentido es eso el es que luego se convierta el que si no se llega a ese número de, de salidas que pretende la empresa el que se convierte en despidos objetivos y eso es lo que nosotros desde el primer día hemos, hemos manifestado nuestro desacuerdo en en las reuniones mantenidas con la empresa uh -huh. Sí, quizás choca un poco desde de, de fuera porque eh, se ve que KIDER sigue creciendo, sigue ampliando, siguen me imagino que ustedes están trabajando, siguen vendiendo. Veo que, por lo que dicen aquí los trabajadores que nos escriben, que eh, meten horas extras. Eh, algunos dicen incluso no, remuner, no remuneradas. En fin, bueno, pues son quizás... Pues son situaciones que se han dado a lo largo de, de las aplicaciones de ELE. Yo desde la Federación de servicios Soy el responsable de servicios en la comarca de Bayzabat. Pues, ahora mismo estamos manteniendo una reunión de nuestra sección sindical de la ...y estábamos valorando los documentos que nos han presentado... ...que nos han presentado ayer a la mañana... Eh, ...el último documento presentado por la empresa... ...y estamos en una valoración... ...y en ese sentido pues poco más puedo, puedo contarte... ...porque hasta que a ver si se presenta el documento definitivo... ...va a poder hacer una valoración total de lo que es el documento. Uh -huh. Bueno, pues a ver si todo se soluciona... ...en todo caso, lo que se quiera marchar... ...pues bueno, y le ofrecen eh, una importante cantidad... ...y quiere hacerlo de forma voluntaria... Pues, pues estupendo. Claro, nosotros en ese sentido poco podemos hacer. Si la voluntariedad de las personas al querer dejar su, su, su ámbito laboral, pues bueno, pues eso es que ya será cosa de cada uno de cada una. Pero lo que no lo que hablamos luego es el, es el del conjunto de los trabajadores que se pueden ver afectados por un despido objetivo en caso de no producir esas salidas. Y eso no es lo que no estamos, no, no estamos en absoluto de acuerdo. Bueno, pues nada, que todo vaya bien a ver si va esto encaminándose pues, por el camino de no de la deslocalización, que parece sí, sí, sí, que era la, la sí, sí. pinta que tenía este, este asunto, ¿no? No, tampoco no queremos que llegue, que, que llegue a esos términos, porque como en, en, en la zona de Ayala es, es un grupo de empresas que, que lo forman, Quime, eh, Kider, eh, Inam, un, son varias empresas que están, es un grupo de empresas bastante grande con muchos trabajadores bajo el bajo esa denominación de, de empresa y bueno pues entonces esperemos que no que las cosas no vayan a mayores. Uh -huh, esperemos. Goncha Legusquiza del sindicato de las Quiricasco. Ay, Suri. Sí. Agus. Yo, yo.